Utilizarán una jornada antirrábica en Echeverry. Hoy, desde las 9 de la mañana y hasta las 12 del mediodía, los vecinos podrán llevar a sus mascotas para vacunarlos en el centro comunal ubicado en calle 52 y 229. Desde la dirección de zoonosis remarcaron la importancia de realizar la aplicación de la vacuna desde los tres meses de vida de la mascota y durante toda su vida, una vez por año. Además, remarcaron que es importante llevar a los animales con un método de sujeción confiable, los perros con correa y bozal y los gatos en una mochila o bolso. La cuenta DNI ya está disponible para los jóvenes de entre 13 y 17 años. Dicha cuenta ofrecerá para este grupo etario las mismas funcionalidades que tiene para los usuarios adultos, tales como enviar y recibir dinero, comprar en comercios, hacer transferencias y transacciones, pagar servicios, recargar el celular y recargar la sube. Al activar la billetera digital, la persona accederá a una caja de ahorros gratuita a su nombre y a una tarjeta de débito que no va a generar costos de asociado. Por otro lado, las y los beneficiarios de las becas Progresar que cobran la asignación mediante el Banco Provincia, ahora también podrán aprovechar las ventajas de gestionar su dinero a través de la cuenta DNI. Un servicio que informa más acerca ...utilizan una colecta de marcos de anteojos en los hornos... ...la unidad de pronta atención número 6 de los hornos... ...está llevando a cabo una colecta solidaria... ...para poder garantizar la salud oftalmológica... ...de los pacientes que concurren al consultorio... ...esta consiste en el pedido de donación de marcos de anteojos... ...para poder entregarlos luego a los usuarios que más lo necesiten... ...desde la organización remarcaron que se buscan marcos... ...que ya no se utilizan para reutilizarlos... ...y poder otorgárselo a los pacientes que concurren al consultorio de oftalmología... Para colaborar, los vecinos pueden acercarse a la UPA en Avenida 66 y Calle 153. La temperatura mínima para hoy en la región es de 19 grados y la máxima de 30. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.